Buen Mauro. Buen día a toda la, la audiencia. de eh... la mar Mauro, Mauro, eh, no no se escucha bien, Diego. Eh... Santa Rosa eh, da respuestas a las situaciones puntuales que van planteándose, sea por servicios, sea por salud, sea por alquileres, sea la situación social, que debamos atender nosotros como Estado. ¿Qué fue el, el, la excesiva demanda? Bueno, tiene que ver con una cuestión que nosotros tomamos como que no es algo casual, sino que tiene que ver con una lógica, por, sobre todo como ha ido repercutiendo hasta a nivel nacional. Es una multinacional como Camusi que este, salió a hacer cortes este, generalizados del de servicio de, de gas. Y bueno, la gente tiene ese problema, ha ido concurriendo porque sabe que concurre al Estado, porque acá hay un Estado presente que trata de resolver las situaciones de su población. En esto, por ahí toma un cariz o una magnitud, porque son sectores más vulnerables, pero yo lo que quiero recordar es que nosotros, durante toda la pandemia, hemos estado subsidiando, no dando créditos a todas las actividades que tienen que ver y que han sido perjudicadas por una situación económica que venía compleja, agravada por una pandemia donde hubo gente que no pudo trabajar, y hemos destinado... Millones de pesos, como a los servicios eh, eh, comerciales que tuvieron restringidos, que le dio eh, eh, alrededor de 60 millones de pesos en ayuda a gastronómicos, peloteros, eh, eh, cultura, eh, hasta el campo ha sido subsidiado por el gobierno provincial, y está bien que nadie se horrorice por eso, porque es lo que nos corresponde como Estado, y ahora que hay sectores vulnerables que que vende un pedido de acceder a un derecho universal como es un servicio público, este pareciera que eso este, molesta. Y... Nah, sí. Primero lo que quiero aclarar, acá hay todo un procedimiento administrativo que se tiene que generar el estado de necesidad, donde viene la persona, acompaña su deuda, la imposibilidad de poder pagarlo, evaluado por trabajadores sociales, se inicia un trámite, se hace todo un trámite administrativo donde sale el pago por la contaduría general, se deposita en su cuenta bancaria para que puedan identificarse en la deuda. ¿Cómo Por pagar parte de esa deuda que tienen? Porque muchos dicen no quiero que me den todo, quiero que me ayuden a terminar de pagar para que me recone este neta. Recordemos que vivimos en la provincia de La Pampa, que los consumos de invierno de gas son altos, y casualmente estamos saliendo desde invierno y cosas poco vistas proceden a este corte de la Unión de Nacional como CABUCE, que tiene una repercusión en los medios nacionales, inmediatamente, entonces digo pareciera que acá si las proporciones económicas cambiemos que está acostumbrado a jugar este con ciertas cuestiones que tienen que ver con medios, no quieren traer esa porquería la provincia de La Paz y la verdad que acá nosotros con orgullo decimos que hay un Estado presente que un Estado que trata de resolver las situaciones no importa la condición social sino que hay un pampeano o pampeana que es una necesidad más allá de la situación o el sector este, social que corresponda y en la virtud de lo normas que nosotros tenemos estamos respondo. Hoy Clarín dice la pampa regala plata. No, no, no. Primero, no se regala porque lo que hay que acreditar es una situación hemos permanentemente sido un gobierno que ha estado trabajando con es oficinas del Ministerio de Desarrollo Social, los municipios también tienen el mismo eh, la misma lógica de saber de resolver los problemas sociales, sobre todo una de las mayores heridas que quedaron de, de la pandemia son la deuda para los sectores más vulnerables del servicio. Eh, respecto a Camus, ¿ustedes están eh, han confirmado que esos cortes se hicieron con alguna intencionalidad o esas personas ya estaban debiendo, eh, digamos, para darle ese subsidio, esta, esta ayuda, ¿ustedes están eh, seguros que esas personas la van a utilizar para pagar esos servicios? digamos ¿Todo eso más o menos lo tienen claro? Eh, a ver, la, la pregunta, Mauro... tiene la cuestión de efectiva porque estamos seguros de si que viene planteado nosotros el tema que le llamaré responderé la persona que manifiesta el tema va y procede al pago. A ver, nosotros en eso el eh, el acompañamiento una situación puntual acreditada para poder dar respuesta. Si tenemos comprobado esto es muy muy, muy difícil, comprobación, y comprobación de que no hay no, no hay casualidades en estas cosas, sobre todo por la lógica de cómo Yo, la verdad, como ya comentaba en otro reportaje anterior, no sabía que había salido la etapa de Clarín. Lo cual, aún más sostengo que no hay este, casualidades. Eh, y lo que más, digamos, llama la atención es que no ha habido un estudio de parte de la empresa de ver qué situación hay detrás de los cortes. Porque no es lo mismo que me corten a mí o que vivir solo a que te corten una familia que pueda tener una persona con discapacidad a cargo, que tenga niños niñas que necesitan de su mamá de cocine este, con gas para que puedan este era una intimación que no tenemos registro de intimaciones previas este y que han procedido el corte. Eh, la verdad yo no creo que haya sido una esta teoría, una lógica que uno lo ve en todos lados esperando a que haga un robot como esto y la verdad que ir a sacar una foto, de, de, de una foto de gente que es problema que va con un curre estado para que se lo resuelva. Este, si eso le, a nosotros nos parece, está mal, no, no nos parece que está mal, al contrario, creo que eh, la mirada de que la gente no va a un problema acá en la provincia de La Pampa, sabe que el Estado lo va, va a relevar responder o lo va a acompañar o lo va a escuchar y tratar de ver de qué manera. ¿Por qué te crees que también eh, optó por esta, esta frase del plan platita de parte del gobierno pro, eh, provincial? porque no conoce la provincia realmente y no sabe el, el trabajo que se viene haciendo este desde hace mucho tiempo en toda la, la provincia, desde un gobierno y Estado presente. Para nosotros el Estado no es un mero este, observador de la realidad de lo que pasa, de los que caigan del sistema, y bueno, es una consecuencia de que no entraron al derramen. Para nosotros el Estado tiene una centralidad absoluta, creemos en un Estado que tiene que ver con con una mirada de identidad social, la principal responsabilidad nuestra es tratar de romper con todas las barreras, con todas las dificultades culturales, económicas, sociales, de género, para poder equipararlo y que pueda seguir cumpliendo con esa mirada que tenemos nosotros como gobierno oficialista de, de, de ir ascendiendo en la pirámide social. Estamos ante una situación social compleja, sí, lo sabemos, y con más razón tenemos que estar presentes. Bueno, Diego, muchas gracias. Y si quedó algo por explicar, contar o no te hemos preguntado, te estamos escuchando porque es importante esa explicación de parte de un funcionario provincial. No, a ver, yo les agradezco la oportunidad también de poder hablar, de poder entender que hay gente que la está pasando realmente mal y que nosotros como Estado provincial no en esta coyuntura este electoral, como por ahí algunos plantean, desde la miseria humana, sino nosotros hemos estado trabajando permanentemente para todos los sectores que han sido aceptados en la pandemia. Diego, muchas gracias. Gracias, Mauro. Saludos.